Cecilia, Lia y Julian Ellenway. Nos tardamos para acomodar hoy. Jamás. ¿Cuándo tardamos? Tardamos un montón, hace una hora que estaba la musiquita de fondo del mar. Una hora, una hora ya Venga, serían las nueve de la noche. Son cuatro apenas minutos. ocho y cinco. Sí. Ah, hemos Nos comenzado lento, más tarde. lo hacemos más rápido en general. Es viernes, sí, de estamos desgastados. ¿Cómo está usted, Lenzo? Excelente. ¿Qué tiene planeado hacer para este fin de semana que para la mayoría de las estudiar, personas que está comenzando? a estudiar, estudiar, con la secreta esperanza que en este momento hago pública de aprobar un final. lo va a aprobar? Espero que esta radio sea suficientemente influyente como para que el docente que tome el final de Historia de los Medios, Catedra Varela, martes que viene a las once de la mañana, sí. diga, un momento, si este usted pibe estudia... no sabe nada, pero trabaja en un medio influyente, así que le vamos a poner un merecido cuatro No, tiene que estudiar. Sí, sí, estudiando para cualquiera. Ay, bueno, ¿y qué? Y es horrible ir a un final sin haber sin haber estudiado. No se si hay gente que puede hacerlo, hay compañeros que lo pueden hacer. Yo no puedo. No es sé. un arte. Es un arte. Sí. Y merecen ser aprobados, porque no cualquiera puede hacer eso. Es la gente que también hace bungee jumping, me parece, <risa> los que se atreven a tir tirarse paracaídas. Sí, usted dice que viven al límite extremo de la vida, sí, sí, adictos a la adrenalina, que a sí. propósito van sin saber Solo para tener esa experiencia al límite. Yo no puedo. Nunca he podido, ¿eh? Me parece una falta de respeto también. Debe ser por eso que no lo hago en algún punto. ¿Ya? Es un poco una falta de respeto. Bueno, bien, estudiando entonces. Sí, sí, sí. Entonces sí. disfruta estas cuatro horas que tenemos adelante. Va a ser el único momento de libertad. Porque ya cuando llegas a tu casa, todos los estudiantes sabemos, si tenemos estudiantes oyentes que lo hayan sido o lo sean en este momento, saben que cuando llegas a tu casa te hablan. Te pones a hacer otra cosa y te hablan los libros, ¿no? ¿O no no un corazón vení, vení, vení. de la torre de Garanpó. Exacto, están ahí sepultados y te llaman. ¿Qué pasa? No sucede. Tenemos bueno. oyentes graduados. Sí. Tenemos incluso oyentes graduados en psiquiatría. Tuve el placer de conocer oh, a una de nuestras oyentes Receta. el domingo pasado. Sí, sí, sí. ¿Qué se prepara esa oyente? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, es, Ese eh, tiene un seudónimo. Don Ofrio. Ahí está, no voy a decir su verdadero nombre, me reveló su identidad sí. verdadera, pero como es psiquiatra y no quiere que sus pacientes sepan que en su tiempo libre, cuando no los atiende, anda escuchando programas de radio indecentes como este, preservamos su nombre rock. artístico. Está bien, pero conserve, cultiva esa amistad, Ellen Tenemos una audiencia calificada. Y si no la tuviéramos, también la queremos lo mismo, ¿o no? No sé, yo voy dije? a empezar a pedir título de cada uno de los oyentes... Es horrible lo que estoy Mínimo diciendo Mínimo nivel terciario Ah, usted no lo tiene <risa> Sí, tengo, tengo Ah, ¿qué, qué es usted? Delicer, elicer es terciario Ah, ¿es productor? Sí Ah Jamás ejerceré No Ni en Tuvo radio ni en televisión Tuvo tres años para aprender a producir, no hacía falta tanto Yo soy director de televisión también ah, cosa ¿Escucha? Cosa que jamás ejerceré ¿Cabezudo? No sabía eso de mi compañero Sí, sí, ah, sí Ah, no sí, te sí, crees sí. mucho acá cabezudo Voy a presentarle mi credencial que me habilita Sí, quiero ver el título, ¿qué credencial? Para apretar esos botoncitos sí A las dos semanas de clases ya sabía que no iba a ser director de televisión Sin embargo, ahí tengo el título Juntando polvo Lo felicito. Gracias, gracias Bien. A punto de tener otro título inservible Durante un año y medio, dos a años A punto, a punto Dos años es un futuro relativamente cercano Let me Jerry Richards the Quick No. Elia Elensvayg, el combo con más talento de la radiofonía mundial. Claro, sí, ¿Por, sí, qué sí, sí. ¿por qué será? Porque el rock hace eso. Un... Quizá porque el rock es un símbolo de juventud, es un símbolo de libertad y es un símbolo de juventud. Quizá, uh -huh. entonces, uh -huh. este, quizás por eso. Pero después también hay otros, hay, o sea, como hay símbolos, hay rompedores de símbolos que son, por ejemplo, los Rolling Stones. Boludo. Los Rolling Stones, este, legitiman que Un baterista de rock pueda tener 80 años, ¿viste? Claro, qué sé yo. Sí. Igual creo que esa suerte cae como justamente en los que a lo mejor no son Rolling Stones, ¿viste? Porque a los Rolling Stones posiblemente se le perdonaría cualquier cosa. Sí. Eh, inclusive que envejezcan, mira. Sí. Eh, pero sí, el rock tiene esas cosas, entre un sinfín de otras, ¿no? El rock nos mantiene a los que lo ejercemos y a los que lo consumimos y a los que lo apreciamos, nos mantiene siempre jóvenes, ilusorios, chiquilines este miro que era papo ponerle era un chico uh -huh. somos chicos ¿no? este somos no, no, aparte tenemos licencias como para hacer boludeces por, por ejemplo y, y, y, y, y, y no ser eh, no ser condenados por ello si un señor cualquiera le toca el culo a una chica en un en un en un, un, un como es en un casino sí. Va preso, o sea, viene el el seguridad, se lo lleva. En cambio, si Keith Richards le tocan con un chico, ¡ay, qué lindo, qué divertido! <risa> Ay, no, es un teléfono. loco, sigue roqueando ¿Querés mi mail? Es un loco, ¿viste? Y, lo, y todos lo, lo apañamos y lo... O sea que está bueno el laburo de roquero porque de esa manera tenemos licencias para boludear. <risa> ¡Tocarpulos! Bueno. Sí, entre ellas. <risa> sí se quiere. Exacto. Igual, hablando de sí, roquero sí, no, un lo... momento, un momento, voy a tener que cuidar a mi compañera. El... el Y es un el trasero caballero de mi balas, compañera ¿sé? no y se toca No, no, yo sé que, que soy un caballero y aparte sí. somos vecinos así que claro, no, ah, la, claro. Tiene la, código de barrio de, sí. Sí. Claro, Y igual de hecho, eso que vos decías también Que Capuzotto lo retrataba muy bien con ese personaje que es Pomelo no, Digamos que tiene mucho el rock de eso Una vez, una noche, me acuerdo que con un amigo dijimos ¿Sabés qué rockero? Argentino no es Pomelo Porque todos nos terminaban llegando Y después de mucho pensar y con un tipo que sabe mucho de rock Llegamos a la conclusión de que vos Ay qué suerte, qué lindo. Es que eso de toda esa cosa, canrón, nena, está llevado como de otra, de otra manera. Hablas desde otro lugar. Sí, Hablas sí. indefectiblemente. Incluso, mira, incluso a mí que me gusta jugar con los límites y con los riesgos, sí. yo incluso hago de mi vida casi una parodia del pomelo, porque la gente que no me conoce, uy, me suena algo eso. La, la gente que a la gente que no me conoce uh -huh. le cuento que yo por ejemplo me pongo calzas calzas de leopardo de mujer este salgo al escenario digo barbaridades este pero eludo la la, la obviedad nosotros me está sonando la puta madre del teléfono a ver cuánto espera atende atende tranquilo mientras es un rintón eh, yo no, rin debo, debo decir ver, que pocos llevan las oh, calzas no. con Animal ánimo con tanta gracia sí, como igualas claro es que en ese límite estás justamente donde mira donde laura capusotto o también laura en ese límite viste sí. y, y se es en ese límite a lo mejor que vos si yo, si yo me pusiera las calzas en serio y quisiera claro. Que ser este como un motil y qué sé yo ahí caería en la pomelización pero como lo parodio y lo hago una caricatura sí. este me doy el lujo de ojo también me doy el lujo De hacerme el boludo, porque sé que soy un artista de culto, un uh -huh. artista, todo lo que se dice, de masacre. Que uh -huh. soy, que sé yo. Cecilia Elía y Julián, Julián Ehlenbaix. Bair. Yo escribo de todas las maneras posibles. A veces tengo letras que no tienen música y le pongo música. Después tengo pila de, de horas y horas de grabación tarareando, tocando el piano o la guitarra, que no tiene letra. Y después digo esto, que tiene la melodía. Pero también tengo muchas canciones que me han salido la letra y la música en mismo momento. Es lo más difícil. Pero... Eso es medio asombroso, porque te queda una sensación como que cayó del aire, no sé, cómo te lo dictó alguien. Sabes, todo en el mismo momento en lo que dura la canción. las Por ejemplo, nosotros trata de vivir así. Eh, canciones que son conocidas y otras que no. Ahora, eh, sí hay una cosa que yo desde muy adolescente estuve siempre preocupado. Eh, siempre quise lograr una canción de buen gusto, que sea popular, pero que sea de buen gusto. No darle porquería a la gente. ¿Entendés? Entonces, algunas veces de algunas canciones que yo hacía, me decían ah, pero los acordes son muy difíciles, blablabla bla, bla. ¿Y qué quiere que haga los acordes que haces vos si vos no sabés nada? ¿Por qué tengo que hacer los acordes? ¿No es cierto? Yo me paso la vida para hacer eso y encima te, te lo doy para no tirarte una verdura Siempre creí que esa exigencia que uno se pone con la música es lo que uno le está entregando a la gente, que después a la gente le guste en el gote es otro problema, uh -huh. no tiene que ver, es el business eso, ¿no? Entonces, bueno, he tenido la satisfacción a través del tiempo que canciones... Que me decían que ay no que la letra es muy larga, que los acordes son difíciles, que la melodía no sé qué, la cantan hasta... Yo era de los gatos y la cantan hasta los perros, ¿entendés? Por ejemplo, Solo se trata de vivir es una canción que no tuvo difusión nunca, no tuvo eh, propaganda pagada, uh -huh. ¿viste? Sí. Eh, te digo otra canción, El Bohemio, El uh -huh. Bohemio cuando salió el disco en el 71, ¿no? en plena época que empezaba todo el lío acá, la dictadura, todo eso, vendí 400 discos, lo cual es un fracaso. Y, sin embargo, ahora me lo piden como un clásico. lados El otro cambio es que se fueron. Era un relleno de un disco del año 73. Me decían, poné lo último, es un embole con esas tantas estrofas de letra y esa orquesta de cuerda. Y ahora dicen que es genial. Bueno, qué sé yo qué pasa. Entonces, digo, hay que también creer en lo de uno, ¿viste? Porque imaginate, si yo hubiera tenido un poco débil de carácter, eh, hubiera hecho lo que a veces muchos músicos se dejan convencer, por un disco del productor o quien diablos sea, Que le dicen, eh, che vos tenés que grabar algo que le guste a todo el mundo No, no tenés que grabar lo que le guste a todo el mundo ¿Qué carajo sabés lo que le gusta a todo el mundo? No sé, ¿por qué va a grabar eso? Vos tenés que grabar otra cosa y darle lo mejor tuyo Después, como digo, si tenés suerte, tenés suerte Si no, no pasa nada Antes que la pregunta, un pedido yo Con 26.000 discos en tu discoteca sí. Con un sello propio sí. Con todas estas historias Y con experiencia en radio sí. Tenés que hacer un programa de radio Es un pedido Sí. Ahora no sonó no no. Pero no, no sí, mira, es, tengo un solo problema. Un no, me, me, me, me habló gente. Este y llegué a armar una cosa para joder en mi casa eh, Planeta Nevia, donde saco discos de donde estoy sentado. Tiempo, sí y pongo y, y te empiezo a hablar media hora de cada disco. Bueno, el único problema que tengo es el siguiente. Yo no tengo horarios con regularidad. Yo no puedo ir a ningún lugar todo el día. Me aburro. Yo soy, yo soy libre. Entonces, yo únicamente puedo hacer el programa si el que lo va a producir, el que quiere, me permite que yo se lo entregue por mes. Vos me decís, bueno, mira, tu programa sale todos los martes a las 10 de la noche. Yo te doy los cuatro programas de este mes y chao, y me voy. Se puede trabajar así, ¿eh? No, no, no, pero la, a veces que me lo han pedido, me han, me han venido con que el teléfono, los oyentes, toda... no, me venga, si yo no soy eso, ¿para qué voy a hacer claro. eso yo, no es cierto? Entonces, siempre fracasó el asunto, ¿viste? Y como tampoco lo he buscado este porque, porque vaya a vivir de eso... Este, siempre pensé, dije, no, no, el día que salga una cosa así, que me gustaría, que es lindo, tiene que ser algo este que salga natural, ¿viste? No faltan programas de radio, en otros lados no estaba pensando lo hablamos en algún momento, Julián, digo, eh, eh, Dylan estuvo su experiencia radial, digamos, hay varios claro, músicos que tienen experiencia. Pero yo no tuve no vos sé que me regaló un amigo 12 programas y no no tuve tiempo de abrirlos bueno, de Dylan, bueno, ¿no? Pero que, que digo que tuvo pase uno dijo que lo no tampoco los, creo no los que los a Dylan lo estén esperando todos los días a las 5 de la tarde, ¿no? ¿no? Bueno, por supuesto. Bueno, bueno, pero acá no, acá las veces que me hablaron es que no no de esta radio, eh, siempre que en me hablaban Sí, era que tiene que estar acá, que... así tampoco. Bueno, o por yo, ejemplo, yo soy o... un oyente potencial. Sí. O por ejemplo, eh, me han ofrecido también hacerlo, este, eh, pero ponerme una persona, viste, no estoy subestimando a nadie. Quiero decir, si confían que lo voy a hacer, dejame. y sí, Si no, yo tengo ganas un día de charlar con un amigo, lo hacemos. Claro. Pero no me pongas este un vigilante al lado a ver, a ver si yo hablo eh, mucho. De policía. A ver si hablo poco o mucho. Eso es pobre, ¿no? Ahora sí, la, la pregunta. Este año volviste a tocar en La Perla de Once. Voy ahora, en octubre. En octubre, en vez de viajar, como hago todo el tiempo para tocar por afuera, este, sabía que me tenía que quedar por acá, porque con el tema de las elecciones, y eso va a ser muy difícil andar por afuera, porque viste todo el mundo te dice, espera ¿qué pasan las elecciones? bueno Entonces dije, bueno, vamos a agarrar tres sábados La Perla, que, que por lo menos estoy en Buenos Aires, me voy con mi mujer para ahí, me quedo con unos amigos y toco tres veces. Voy a tocar el 1, el 8 y el 15 los tres sábados antes de, de la elección. Ya, dentro de muy poquito. Sí. Sí, sí. Ya, ya. Tito, muchísimas gracias bueno, por sí, este gracias tiempo ustedes, compartido. Y ya, por... ya este tendrán el disco y se arreglará que venga acá. Sí, vamos a, bueno, vamos a llamarte, vale, eh. vale, vamos vale, a ser vale. esos periodistas. Vale, que vale. No ah. claro, los 50 grande. que atiendan. Muchísimas gracias. No. Lito Nevia Hablamos ha con Lito Nevia. Sí. Yo creo que hay que repetirlo solo para empezar a creerlo.